La cumbre del G7 serán los días 24, 25 y 26 de agosto de este año. Esta cumbre tiene una particularidad. Va a tener lugar en Euskal Herria, concretamente en Vía Rich. No olvidemos que el G7 es el causante de todos nuestros males políticos, ambientales, sociales, económicos, etcétera. Es decir, el G7 es el símbolo de la supremacía de las grandes potencias occidentales, la cual nos está llevando a unas situaciones a las que pensamos debemos hacer frente, porque creemos que un mundo diferente al actual puede y debe ser. Hacemos un llamamiento a aquellas y a aquellos que sienten que no podemos perder la oportunidad de reaccionar ante tanta injusticia, porque cruzarnos de brazos sería darles la razón. Si no queremos que sigan robándonos con descaro, si te opones a que sigan destruyendo el planeta, si te indignas a que sigan recortando nuestros derechos más elementales, si te parece injusto que continúen saqueando todos aquellos países donde saben sacarán beneficio y en consecuencia en la obligada masiva salida de sus pobladores en busca del más elemental de los derechos, el de la comida, hacia unos continentes donde les estamos cerrando puertas, creando muros con el atroz resultado de miles y miles de seres humanos muertos en mar y tierra. Un genocidio en toda regla. Si no queremos que se perpetúe una sociedad patriarcal y machista, donde las mujeres estamos día a día sufriendo incluso con nuestras vidas estas consecuencias. Si te niegas rotundamente a que criminalicen nuestro derecho a manifestarnos y decir alto y claro que hasta aquí hemos llegado. Que no estamos dispuestas ni dispuestos a permitirles con tanta aberración. Entonces os invitamos a que estéis atentas y atentos a todas las acciones y convocatorias que iremos informando. En estos momentos, si no hay cambios de última hora obligados, la zona de ficoba los días 24, 25 y 26 de agosto, será el espacio donde debatiremos en seminarios, exposiciones, conferencias, etcétera las alternativas reales a este sistema capitalista. Habrá también un campamento en Urruña, donde acamparemos muchísimas personas llegadas de diversos lugares diferentes. Os esperamos porque es necesario que unamos fuerzas para que juntas y juntos edifiquemos un gran muro totalmente opuesto al de ellos. Nuestro muro será hecho con solidaridad, amor y libertad y cimentado en grandes, grandes dosis de esperanza. ¡Vamos allá!